Tarantán Teatro y Música Tarantán Teatro Music 639-048-674 639-048-674 También puedes visitarnos en... www.tarantantm.com Querida hermana Celina... Te escribo esta carta porque mamá está muy cerca de morir, pero no es necesario que vengas, porque como decía Blanquita, para un velorio solo hace falta un muerto. También quiero decirte que he comenzado a recordar a todas las mujeres de la vieja casa, no sé por qué, tal vez con el único y sano propósito de entrenar los músculos de la memoria. Aunque no creo que la memoria sea un músculo, es más bien una arteria por la que pasan atropellándose lugares, objetos, rostros que fueron abrazos que no dimos. ¿O que no nos dieron? ¿Por qué será que una cree que no entregó a tiempo los afectos? ¿Y no se da cuenta de que a los otros también se les hizo tarde para abrazarnos? Debajo un botón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, ton, ton, ton, ay, qué chiquitín, tintín. Querida hermana Eleonora Creo recordar aquellas ratas de nuestra infancia Había ratas porque no había gatos Y no había gatos porque Abuela María No soportaba desnudarse Ante la mirada inquisidora de un gato Había dos tipos de mujeres en la familia Las celestiales y las terrestres ¿Recuerdas? Mamá era mitad y mitad Es decir, que tenía alas Pero no volaba lo que le daba un aspecto de gallina y no de ángel. Pobre mamá. Para mí, la memoria no es un músculo ni una arteria, es una nariz, porque ese olor a vino de ciruelas rancias de nuestras abuelas me persiguió desde siempre y no sé qué hacer con ese olor a que dejan los días tristes de la vida. Se llama Miren Peralta. Es la actriz que hoy está con nosotros. Nos viene desde Villafranca José Miguel Litago Cultural Día. Cultural Día con el grupo Caricaturas. Hola, Miren. Buena, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, encantada de compartir con vosotros este espacio. Estupendo. Bien, esta es, uh, eh, miren, nos ha interpretado el inicio un poco informativo de la obra de arístides Aris, Vargas, que es un autor argentino, eh, un, esta obra de él que se titula El, el año... La edad, la de, la edad de la ciruela, perdóname. Es una obra fantástica dirigida por Dion Barbarín. Eh, solo que quería preguntarte qué motivaciones tuvisteis para elegir esta obra de Aristides Vargas. Así como otras veces leemos un montón de obras y, y dudamos y nos cuesta y tenemos unas cuantas ahí en análisis, leer eh, La edad de la ciruela eh, nos encantó a todo el grupo, nos gustó mucho. Además, John Barbarín había conocido personalmente tanto a Aristides Vargas como a Charo, su compañera, que habían estado haciendo un curso en, en la Escuela Navarra de Teatro, y bueno también impulsó y potenció y nos animó a que fuera esta obra que realmente nos encantó. Nos atrapó el texto desde el primer momento. Eh, con fecha de 11 de febrero de este año 2017, tuvimos la suerte ya hace 15 días de asistir al Teatro Gatambide a esta fenomenal eh, puesta en escena de este grupo de Villafranca. ¿Los de Villafranca os llamáis Villafranqueses, villafrantinos A ver, ¿cómo era? Villafranqueses, sí. Villafranqueses. Bien. Eh, pues es eh, esta obra que interpretaron la carta que escribe leonora a su hermana Celina en la que le anuncia la inminente muerte de, de la madre de ambas. Es el detonante que desencadena la trama de esta obra, que se desarrolla en continuo recuerdo de la vida pasada de Entre Ellas, su madre y sus tías y sus abuelas y parentes más cercanos. Para podría catalogarse esta obra de Aristides Vargas, autor argentino como comedia dramática, excelentemente presentada por su director, y Barbarín, en la que sabe armonizar con perfecta simbiosis un texto de porte clásico poético, alegórico con acciones y atmósferas modernas innovadoras, convirtiendo a los objetos en personajes mudos llenos de simbolismo y que aportan a la obra una armonía plástica y visual a todas luces refrescante Así llegaste, llegaste exaltante cuando pudiste sí. ver la obra no sé sí, sí, cómo sí. fue, pero entendemos qué sentisteis a la hora de interpretar en el Gastambide de Tudela, el mejor teatro de La Ribera? Así lo sentimos. Estábamos ante un público que eh, no lo presentíamos fácil, en el mejor escenario físico, lo sentíamos como una gran responsabilidad, ese gusanillo que tienes antes, esos momentos de nervios multiplicados. Siempre el público te inspira un gran respeto, que, que es lo que provoca ese gusanillo. Pero claro, en Tudela, los espacios diferentes, la forma de entrar, de salir, diferente pues de los espacios conocidos hasta ahora. Fue un placer, claro que sí. todo con una excelente lección de la escenografía, puedo decir, que se presenta nada más en un espacio vacío, tan solo una gran tela, un baúl, ...y un par de maletas son los elementos o accesorios... ...a la vez simbólicos y a la vez prácticos... ...más que suficientes para contar esta historia... ...en que el paisaje, la atmósfera... ...la debe aportar y aportó el público... ...con sus propios recuerdos y también heridas... ...muy similares a los de estas dos hermanas. ¡Cállate ya! Dices que no fuiste feliz, pero fuiste incapaz de serlo... ...decías que vivías a la sombra de las decisiones de nuestra madre... Pero, pero es que a ti te encantaba que te lo dieran hecho, porque así es más cómodo, siempre es más cómodo, aceptar que rebelarse. Siempre hemos vivido en ese estado de estupidez, de las que nunca harán nada diferente, por miedo. Y por eso somos conservadoras en esta casa, porque somos cómodas y tenemos un miedo profundo a ser diferentes». La interpretación de las isactrices, eh, Miren Peralta, Lola Jiménez, Pili Irizarry, Marlene Romeo, Cristina Román, Rebeca López de Pariza, nos puso a todos la carne de gallina. Su interpretación fue muy bien entendida y calculada, apenas dejó hueco al distanciamiento de sus personajes, interpretados con una naturaleza y credibilidad que se echa muy de menos en la mayoría de los montajes profesionales. Gran trabajo de todas ellas, de estas excelentes actrices, individualmente y en su conjunto, rayando todas ellas a un nivel envidiable. así como con una dirección escénico-artística que calificaría de sobresaliente. Felicidades a todas vosotras, al grupo de caricaturas y felicidades a Villafranca, Navarra. ...Cultura al Día, los jueves, como saben... ...nos acercamos a los diferentes protagonistas culturales... ...y hoy nos encontramos en algo que nos está encantando... ...¿por qué? ¿por qué? ...porque se llama el ciclo Ribera a Escena... ...que está dando la posibilidad a grupos de teatro amateur... ...acercarse a espacios escénicos y salir a la calle... que os está apareciendo desde Caricaturas? Genial... ...era... ...era muy importante... ...que la Ribera se movilizase... ...en este ámbito teatral, cultural, de puesta en escena, de movilizar a los grupos... Eh, ...son muchas personas las que están ahí intentando acercar el teatro a, a, a grupos de pueblos pequeños que por edad y disponibilidad no van a poder nunca acercarse a esos espacios que está tan centralizado, pero a la vez darnos de vez en cuando la oportunidad de poderlo hacer en un espacio como el Gaztambide estuvo genial. Y también algo que a que nos encanta, José Miguel Porque imagínate que en una localidad no hay un grupo de teatro Y de repente nace no ese grupo de teatro Bueno, pues eh, en este ciclo que entendemos que va a continuar en el tiempo Pues bueno, nos podemos encontrar que tiene un calendario bastante dibujado no Si lo quieren realizar Porque para vosotros no es la única actuación que tenéis Si no hubiera sido por ribera Escena Pero que lo acabe que os está ayudando para tener más actuaciones Así es Además, esta temporada, pues los ayuntamientos, al organizarse el ciclo Rivera Escena, hablan entre ellos, se conocen, y sí que es verdad que, que en unos pueblos a través del ayuntamiento, en otros pueblos, a través de asociaciones, pero, claro, a veces las asociaciones y los ayuntamientos también están eh, estrechamente comunicados, pues a, han llovido unas cuantas actuaciones. Eh, vamos a ir el mes que viene a Cascante, con la casa de Bernarda Alba, vamos también a, a Marcilla, repitiendo eh, la edad de la ciruela, y hay cuatro o cinco proyectos ya realizados que de... se pueden confirmar Sí, sí, sí, sí, bueno, eh, confirmados De momento, ¿la de Cascante es la siguiente vez que van a poder veros? Eh... No estoy segura, pero creo que si sí, las fechas las tengo... Empezamos a anotar en agenda ya. <risa> claro, como debe ser. Más o menos, ¿en qué mes va a ser esa actuación en Cascante? Estamos hablando de marzo... Marzo, marzo, marzo. marzo, en marzo. Tanto bueno. Cascante como marzo. Lo compartiremos. Eh, ¿Teníamos alguna actuación de Rivera Scena este fin de semana que querías destacar, José Miguel? Eh, pues creo que no, que en, eh, por lo menos aquí en Tudela, no. Uh -huh. eh, eh, pero sí que teníamos para la próxima semana eh, un, eh, algo muy interesante que quería resaltar. El jueves día 23, hoy mismo. No os podemos perder una charla interactiva muy interesante para todo el mundo que se dedica a las artes de escena, a salir a un escenario a hablar. La intención de las palabras que participa e interactúa con Javier Luis Navarro. A las 8 de la tarde en librería Letras a la Taza. Muy bien. Eh, también tenemos para eh, viernes el ciclo de música, eh, audición de grabaciones de música contemporánea a cargo de Ricardo Arlegui, al cual muchas veces obviamos por falta de tiempo, pero es un gran compositor de música contemporánea y el lugar será en la el Aula 5 de la Escuela Conservatoria de Música Fernando Remacha, a las ...también a las 8 de la tarde... ...y ya pasamos el sábado en que esta vez... ...en el Gastonville tenemos a la Orquesta Sinfónica de Navarra... ...para celebrar los carnavales... ...a los que somos más tranquilos... ...y por eh, prescripción médica... ...no podemos bebernos una cervecita... ...o un whisquecito... ...antes de despedir a Miren Peralta... ...que dudo acabe que tenemos un cuestionario... ...hacerle no... A él. Sí, claro. ...vamos a él, vamos a él... ...ese cuestionario para Miren Peralta... ...del grupo Caricaturas... Eh mira, no podemos obviar a los ¿Qué número de miembros se tenéis en el grupo? En este momento estamos 13 personas. Hemos estado hasta 17, 18. Uh -huh. Ahora somos 13. Sí, la respuesta del público en el pueblo. Muy guañísima, buenísima. En el pueblo, ¿eh? Dentro del pueblo es increíble, desde el primer momento que quizá no hayamos hecho cosas tan uh -huh. elaboradas, el el pueblo ha respondido siempre... ...ahí sí que hay un 10 para el pueblo... ...sí, sí, sí... ...y por último, miren... Eh, ...bien, eh, recordar a todos los miembros del grupo... ...a las actrices de la obra... ...sobre todo también a John Barbarino... ...por su gran trabajo... ...y ya, eh, ¿crees que es necesario... O, ...o es inútil el teatro en nuestra sociedad? ¿Y por qué? A mí el teatro me parece... ...uno de los imprescindibles... ...en nuestra sociedad... ...tanto a nivel cultural... A nivel de retomar aquella idea inicial de lo que era el teatro a la hora de subir las manifestaciones al escenario, las reivindicaciones del pueblo, los deseos y los derechos de todas las personas encima del escenario, quejarse con humor de aquello que, que, que no nos ha sido dado o que nos ha sido arrebatado es. y hacerlo desde la capacidad de pensar emocionarnos, sentir y divertir que no tiene que estar reñido unas cosas con las otras para mí el teatro es eh, imprescindible gracias Miren, gracias Grupo Caricaturas gracias Villafranca, gracias John Barbarín gracias Aristides Vargas un abrazo gracias Miren pero antes tenemos como suele ser habitual la fábula, los dos tordos Persuadía a un tordo abuelo, lleno de años y prudencia, a un tordo, su nietezuelo, mozo de poca experiencia, a que, acelerando el vuelo, viniese con preferencia hacia una poblada viña y hacerse allí su rapiña. «¿Esa viña dónde está?», le pregunta el mozalbete. «¿Y qué fruto es el que da?». ...hoy te espera un gran banquete... ...dice el viejo... ...ven acá... ...aprende a vivir... ...pobrete... ...y no bien lo dijo... ...cuando las uvas... ...le fue enseñando... ...al verla saltó... ...el rapaz... ...y esta es la fruta elevada... ...de un pájaro tan sagaz... ...qué chica... ...qué desmedrada... ...ea, vaya... ...es incapaz eso pueda valer nada... ...yo tengo fruta mayor... ...en una huerta... ...y mejor... ...veamos... ...dijo el anciano... ...aunque sé que más valdrá... ...de mis uvas solo un grano... ...a la huerta llegan ya... ...y el joven exclama... ...ufano... ...qué fruta... ...qué gorda está... ...no tiene excelente traza... ...y qué era... ¡Ja! ...una calabaza... Que un tordo en aqueste engaño caiga no lo dificulto, pero es mucho más extraño que hombre tenido por culto aprecie por el tamaño, los libros y por el bulto. Grande es, si es buena una obra, si es mala toda ella sobra. Los dos tordos